<risa> y hasta ahí sí, yo Basta con tantas <risa> Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, no bienvenida a la Argentina, Mili, ah, milagro Acá estoy, acá estoy le contaba a Jaime que, que voy a excusarme de no haber estado todo este tiempo Pero bueno, estuve terminando mis estudios, los terminé ¡Congratulation! ¡Aplausos! Gracias. Así que bueno, me recibí el viernes 6 mientras... Una falsa para la señorita Mili Gracias. Y para Ay. Saki también Yo voy a Sí, ver. La, las dos nos estamos Gracias. grabando ¿A los dos? Ah, sí mira, Esperemos que venga ah, la radio Tiene que estar conmigo Yo estuve Un poquito Pero estuve Y, y soy parte de usted Hay que una, hay una Sí, actitud, amiga, ¿no? obvio Porque en, dos, ah. en un año En la radio Tuviste dos, tres veces Nomás Y las, y las contaron Sí, porque estamos haciendo viste que es época el balance, balance El balance En época balance ¿Quién estuvo? ¿Quién no estuvo? La que más faltó fue Mili Ese fue ese bueno, el... bueno, bueno, bueno Me excusé bueno, Estás bueno, despedida, va, a, Mili Ya va a haber mucho Para preguntarme Y, y de estas cuestiones Vamos a darle En eh, eh, Bienvenida, ¿no? Este programa, este último programa Último programa del año Último programa Bueno, nada, bienvenida, vamos bo, loba, buen bienvenida, perdón Aquí estoy, aquí estoy, presente con este calor, mi amor Ay, Imposible, ¿eh? Viste que los bombones nos derretimos ¿Qué eh, es con el, con el calor, pero bueno, yo llegué acá enterito. este ¿Cómo estás, Nancy, querida, bien. amiga? Bien, todos bien acá, con un calor la, la semana pasada me mojé <risas> Para llegar acá, para sí. volver Y hoy, un calor no estoy, Yo soy mala loca, que el tiempo ¿Qué? Ah. Sí, Cine no. de clima, da para bikini, sí. para estar conduciendo. Está, la gente no sabe cómo estamos vestidas, por esto estamos en trikini, por ahí no tenemos nada. este no. Hoy es un programa nudista. Lo damos a la imaginación, aunque se Pro, imaginen todos. Programa todo. nudista. Y, el, y bueno, hoy eh, tenemos es. la última del año de la radio. La, última, la radio última de la última. rapidísimo. Rapidísimo. Sí. Y bueno, ahora vamos a extender un poco la charla después. Ahora vamos a hacer la presentación. Emily, ¿cómo está Todo con bien, bien. Qué loco. Hace un una semana atrás, un mes iba a decir. Estábamos comiendo dos tafitas y hoy los retimos en la calle con un sol. Hoy está para el tereré. ¿Sí? La loba dice que se vino revitiendo como es que un bomoncito Yo como soy Ay, una bombona. Vamos, o sea, <risa> me encanta. Que bien. Ay, eh, me, me pasó lo mismo. Y bueno, te tenemos que dar este año, ¿no? Un año entero a, a Radio Nauta que los brinda sí, el aguantó. espacio. Sí, nos aguantó. Gracias. ¿Quién va a aguantar a estas amarras? Nos va a seguir aguantando. <risa> es el la incógnita. va a ser Igual que me diría, afuera, Venganza Radio Afuera, ah, afuera. No, no, no, no, no, no, no, no la vamos a permitir no, Y no. bueno, también a Olga Vázquez Que le da su espacio Y bueno, estamos acá en 10, 11 y 60 Transmitiendo de Venganza Radio Efectiva Los podés buscar también Para seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok Y bueno, no sé si seguimos en grinder Sí, Obvio, En todos lados En todos lados, estamos en OnlyFans <risas> O, en o los frausurados ya Nos abrimos un cafecito en cualquier momento Ah, viste que está de moda los cafecitos Súper de moda Invítame un cafecito Y ahí te depositan Y bueno, tenés que mandar el cafecito <risa> <risa> <risa> O sea, que amigas Nos regresamos Fue un, un reproche para, para nosotros dos Eso de la, del faltante Pero bueno, sí sí otra Otra que ver. faltó todo, to, sí, todo el año La verdad que falté todo el año Pero porque estoy más Estudiando un montón eh, eh, Este año Se quemaron eh, las pestañas que es, nos quemamos las pestañas la verdad que estudiamos un montón porque con el porro se quemaron las pestañas <risa> tonta ay ¿de qué están hablando? ¿Qué, por favor ¿qué dicen? perdón ¿ustedes bueno, qué le, pueden hablar? le invitamos le, le agradecemos también que siempre está ¿cómo es? A Jaime. a Jaime a Jaime que este año que este año tú vos con eh, conocemos tiene calor año, también sí. lo estoy tiene. viendo a, a, así como a apantallarse con algo no, no, no, no, no. Esto, es, esto es macabro no Aquí. Y bueno, y la que nos invitaron nos re ahí Claro, <ríe> que nos vinieron a visitar A Chana y Newell A Newell, sí. a Carlos, que nos vinieron a visitar sí. Carlos, a amor, nosotros. un beso China sí también, ahí está, recién también. llegó otra. Pero China tiene que hablar también, porque ella tuvo todas los todos los años acompañándolo. Hubo faltazos, ¿eh? Porque se fue mucho a Miami, anduvo sí. mucho por allá sí, sí. se copia, se copia de mí. No sé, no sé. Pero bueno, acá estamos, acá estamos. Yo les, a, yo les voy a demostrar, el, les voy a mostrar el diploma y van a saber que por qué faltaba, pero bueno. Nada. Eh, nada, un resumisito, ¿no? Ahora nos vamos a un, una, mus una, una musiquita, dimos con algo más copado todavía. De nuevo por tercera vez, pa' los que se viraron, pa' los que de mí aprendieron. Luego me tiraron, se enfangaron, ya que yo vivo mejor que ustedes. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle modofoca. De nuevo papi, alca, dándote lo que te toca. Muchos frontearon y salieron con la boca rota. Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca. Lo noto enferma'o, pa' mí que están hueliendo lenta. Empeñando su pertenencia en la compra-venta. Mientras yo tengo el que este necesario con el que vivo y me mantengo a diario a mi no me romques de cigarrillo que a ti no te quieren ni tu fucking vecina sin este cabrón levantarse con vista en la piscina y tenen el maquinón pa' que agua en la marquesina Feliz Navidad Pa' los que frontearon con cojones Ustedes me dicen si quieren morirse cabrones Ya que en esta Navidad andamos matando lechones Feliz Navidad, feliz Navidad. Pa' los que frontearon con cojones Sin co esforzarme mucho, tranquilo con tranquilidad Yo soy el duende malvado de la fucking Navidad okay, ok, seguimos ¿Quién más está en la lista? En lo que me acuerdo a la pista Espérate un momento, deja ver El pana mío, aquel maleante de embuste, ya nadie te crea tu movie, hazle un ajuste. Yo fuera tú y le pongo un poquito de brillo. Yo no cuento con nadie, pero también tengo corrillo. Son poderosos, armados y peligrosos. Le damos la música en la cara con los chavos en los cosos. Gracias a mi talento, disfruto de lo que quiero. Si hubiese nacido ciego, no fallara contando el dinero. acomodaría, planchadito, con la cara mirando para arriba. Ya se te hace fácil hablar de lo que tú no tienes, el papel la aguanta todo, todo lo que te conviene, yo, yo sigo de 20 en 20. Se cien en cien con la gomita por el medio para que el cuadro llegue bien, llegue. Feliz Navidad. Navidad para lo que rompieron con cobo, tú te dime si tiene modil, cabrones ya que en esta Navidad andamos matando lechones. Uh -huh. Feliz Navidad. Feliz Navidad que otroque por salme mucho fa con tranquilidad yo soy el duende malvado de la fo Navidad Ya son 25 chicos dando cuenta como loco estoy en que convierto en nuo todo lo que toco canción por canción yo en la pista falto ya está sin ensayar más que usted de resalto uh, mala mía que no esté al día que no tenga para si no suena no hay regalia ha bien radiouta la certeza de una piedra en el aire Matanos un WhatsApp al 221-438-6002 Románticas, me parece a mí Es, este, es la época navideña, ¿verdad? Es época navideña. la época navideña Villancicos de, de querer estar con alguien O oh, no oh, O no. o oh, oh, oh, le, oh, le pedimos a Papá Noel que nos traiga algo Papá Noel, dicen que no tiene plata <risa> Papá Noel también entró en esa Papá Noel no tiene plata no tiene plata 11 no Venganza no tiene plata <risa> Así nos viene diciendo desde hace bastante La mentira Che, bueno, Ay, no nada, me cortaron en el micrófono. Sí, ya está, <risa> listo. No, sé, no, habla, no habla más. Eh, nada, eh, Papá Noel, chiquis, ¿se viene las fiestas? ¿Qué le pidieron ustedes? ¿Alguna? ¿Qué le pidieron? Algo fuera de lo común, Nancy. ¿Qué le pediría? A ver, ¿qué te gustaría que te traiga Papá Noel? le pediría Noel? a Papá Noel eh, eh, plata y un consolador bien grande. Ah, <risa> me encanta, amé. Yo a Papá Noel le pedí confianza y trabajo. Ah, sí. Eso necesitaba. Este año necesito confianza y trabajo. Y te dio mi ley. Y me dio mi ley. Y me dio mi ley. ¿Mi ley no hay Pero bueno, entonces ahora reformulé la carta y le puse que necesito esperanza. Esperanza. Y paciencia, mía Necesitamos Paciencia. Mucha paciencia. Poder salir de esta. Pero bueno, hemos salido de tantas, así que yo creo que es una más... Sí, una más. Y ahí estamos, están nosotros los maricones. ¿Quién puede? Estamos ahí para... Sí, yo... A ver, eh, amiga, ¿vos yo, qué le pediste a Papa Yo le Nabel? pedí a Papá que la radio Venganza efectiva ha sido un año más... Con todo que nadie los va a parar. No, ya estamos. <risa> por... Chicas, <risa> qué, po qué poca empatía tienen. Todas quieren consoladores y trabajo. Nada piensan en la radio. Sí, queremos seguir en la radio. No, no las compañeras. Queremos seguir en la radio, sí, por supuesto. Pero no nos da opción. Y bueno, para el otro año entonces estamos otra vez acá, con venganza. Sí. Obvio. En las radios. Si la gestión actual quiere. Sí, eso depende de <risa> la jefa también. Y bueno... Creo que sí, la otra vez también, eh, una compañera de nosotros en Venganza escribió, en el grupo de Venganza escribió, es uh muy -huh. lindo, no sé si vos tenés tu celular yo no tengo. Que Salvador escribió, es muy lindo, un relato que hizo todo eso que tuvimos. Muy lindo tuvo Ah, como un balance del año Sí, del año ¿Y, y qué te, y, y qué a vos, ¿qué, qué, qué es lo que fue a que, que a te movió? A mí te, me hizo que llorar, lo que escribió súper bien eh, Bueno, me, ¿qué te eh, movió, eh, Nancy? Sí. Y eh, la que viene es muy difícil, vamos, es que la que viene muy difícil Sí Y sí y Sí, y viene bueno. época difícil pero bueno, nosotros sí vamos a estar acá el, como grupo para apoyar Tuvimos también acosar. la época que tuvimos muy difícil en el... La pandemia En la pandemia 20, 20, sí. tuvimos, tuvimos eso muy difícil Y todos los compañeros, tuvo en la compañera que son de vencance nos acompañó también con eso yo todavía, viste, me acuerdo me hiciste acordar eso, yo todavía no sé ni cómo nos reclutaron porque eso es una manera de decir reclutar pero suena como en redes <risa> línico, ¿viste? cómo nos encontraron supieron, eh, encontrarnos tu número de teléfono y encontrarnos y, si vos sos, ta, ta, ta, ta. sí, nos trajeron ayuda o sea que en ese momento Mucha no podíamos ayuda, ni salir eso sí. que yo todavía no, no, no, no entiendo cómo hicieron para encontrarme <risa> <risa> y acá estoy <risa> y acá estoy pero haciendo radio <risa> ahí hablamos bien por ahí. ¿Qué le vas a preguntar a Emi? Bueno, sí, estuvo lindo. Yo también. Yo me viene a los recuerdos cuando las chicas iban a llevarle a mi hermano, que hoy está fallecido. ¿Viste? Es muy, bueno, algo ¿Cómo la encontraron también a ella? Pero bueno, por él, por parte de él, llegué acá. Y también, o sea, estoy re orgulloso por estar acá en este grupo. Hace tres años. Hace años porque vine de la primera asamblea estaba la milia y yo decía ¿es una chica o un chico <risa> <risa> que mal que tenía pinta de torta miramos <risa> ¿Qué? Mirá, y después bueno esta, es un balance esta. estuvo Está riendo bien. porque también me dejó entrar amigos como la loba sí. lo traje amigos lo aceptaron todo que así nada orgulloso que más puedo pedir super abierto super y inclusivo. espero que esto siga y que, que esto que se viene que se viene jodido estemos juntos y, y los ver, banquemos entre todos sí que el año que viene seamos Más también Eso estaría buenísimo Sí, por supuesto Como dice es, eh, Emi Eso sí tiene eh, Emi Como dice Yo conocí mucha gente también Que son buenas personas Que estuvo eh, también Y el, el Olga las segunda casa es mía Que no soy de venir mucho Pero cada que vengo eh, Encontrás personas Que son buena onda Y que te abrazan Y por ahí vos estás mal Y te abrazan y te hablan Y te, te hace pasar cosas el momento que estás mal. Encontraste como una contención sí, hacia acá. Sí. Y porque somos todos, creo. Y eso está buenísimo. Es que, es que somos y pares. Cuando, eh, eh, hice mucho sea. amistad también. Muchas tortas que son buena onda. Y, y porque las tortas <risa> no suelen ser buena onda, ¿viste? Sí, sí. Claro, hay algunas que son... Y de acá... La, a cara de perro, sí. Yo conozco, yo conozco un par. Una que tiene un, la inicial una S, pero no la quiero nombrar. Y ah, no, sí. Una. Yo que pues, los que son más es que tengo el nombre de mi... Así, la chana. Y cante... Y Newell y no, Hay otra persona más que conozco Son buenas personas eh, bueno. Y, Newell, sí. pero y la ojalá otra que la no termine no. Eh, Venganza que sigas Haciendo eh, radio Y las reuniones y asientos Carnavales y fiestas Sí, obvio hey, Se ve el carnaval el año que viene eh? sí, Estamos ya preparando venga, ahí, eh, cerrando cuestiones Lo mejor que este cuestiones. año que sea Lo mejor el año pasado en, lo, en el carnaval Porque es, eh, este año va a ser, como repito mi, Va a ser muy difícil Sí, ya sí. está la convocatoria Yo he visto nombres de artistas que van a estar O sea, modelos, bailarinas, vedette Hay, hay un también, par de nombres la... que no voy a dar Porque todavía no están ¿Qué? confirmados ¿Vos está confirmada, Nancy? No, ¿qué? No estás <risa> confirmada todavía Así que después de la, hablaremos el de carnaval todavía no? Claro. Bueno, igual, como siempre, la radio va a estar ahí conduciendo, sí, ¿no? Sí, tiene que estar como obvio, siempre. sí. Como siempre, nosotros apoyándonos. Creo que la radio metido. todavía va todavía, ah, el otro año. Vamos, vamos a, a estar, vamos a estar, vamos a hacer una vaquita, lo que fuere, para apagar el espacio. Vamos a estar acá, sí, obvio, ah, sí. Así dice que, sí. No Y callar? si no, venimos y tiramos la goma. Digo, prendemos fuego <risa> la goma. <risa> <risa> <risa> <Porque nos risa> una, una, una molotov o oh, algo, ¿no? Que, o sea. Nancy, ¿cómo venís con el tema este de la nueva el nuevo cambio de gestión? ¿Qué te parece a los que se nos uh, viene? ¡Uh, tremendo! ¡Tremendo! Yo hablé mucho de la radio con de eso de mi ley, bueno. sino sí, pero esta conversación que estuvimos antes de entrar hacia sí, al, al, al vivo, al aire, no, no, me, me gustó, esa Nancy nunca la había visto, nunca había visto el apoyo no, a cierta eh, a que cierta política. A la cierta política, bueno, eh, yo empecé a, eh, bueno, cuando vine recién en Paraguay, eh, bueno, yo conocí a Cristina y a su marido, bueno, en las la, que su presidencial, que hubo... Que Mene dejó y agarró él Entonces tuvo muy difícil esa época esa parte yo no pasé en el 2001 ¿En 21. qué año llegaste, amiga? Yo llegué acá en 2022-23 Ah, pero en de Quilombo <risa> Después de Quilombo Y entonces Ahí la miré mucho a Cristina Y después Porque están los favores los pobres Obvio que le acusa de chorro, pero yo nunca lo puedo acusar Porque yo le defiendo con Con todo corazón y con respeto Sí Y qué le diste Nancy de, No de, sé, porque de, es bueno. muy inteligente la señora. Mm. Eh, y sabe hablar y sabe defender a la gente que son pobres y le ayuda muy bien. Creo que roba mucho, pero bueno. Eso ah. ¿Vos decís que <risa> <pareces>? <risa> así se es. roban, pero bueno. <risa> Como que te conformas. Bueno, yo Allá. asumo que soy quitinista y peronista. Vos de vos decís que que, que que entró así en nuestro mundo, pero, o sea, que supo cómo adentrarse en las disidencias para que nosotras nos guste o para que estemos con a favor de ella. Sí, sí. ¿En qué, qué cómo te convenció ella? No sé. ¿Qué le viste? Que algo, no sé, que te diga, "Ay, qué mina". Pero creo que también a favor de eh, bueno, bueno, ella eh estaba a favor de los de no de nosotras a mí porque puso muchas cosas también a favor de nosotras. Creo que yo digo así. Mhm. Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué? A ver, Nancy... ¡Ay, miren! Se, <risa> se desliga, se desliga. Es, es como una política de ella, no sabe, no contesta, track pasa. Sí, yo creo que el mayor miedo que, que nosotros eh, podemos llegar a tener con este tema del cambio de gestión y todas estas cosas es que... Notoriamente nosotros en las gestiones anteriores, más allá de que eh, la administración y toda esta, esta cosa que siempre es, está en, en, en vilo, ¿no? de, de, de todas las gestiones, de todos los partidos políticos que hubo, pero me parece que nosotros puntualmente como colectivo LGBT eh, tuvimos eh, un gran avance Y el miedo de nosotros, justamente, con esta nueva presidencia, es que esos eh, se conviertan en un retroceso. Claro. Y creo que de ahí viene nuestro miedo y nuestra... Esta cosa que estamos como todos muy eh, a flor de piel, ¿no es cierto? Pero, bueno, nada no, ojalá... Ojalá que no sea así como tan... tan ¿viste? Como... No, ojalá que sea para bien, ¿viste? Sí nos da esa cosita de que hay nuestros trabajos, nuestros logros, todo lo que conseguimos este año, que estuvo bastante bueno, los anteriores también, o sea qué sé yo nada tenemos un cierto miedo pero no sé bueno fueron por el ministerio de mujeres y diversidades y mm, o sea sí, sí, que sí, no sí, se por... espera a las demás decimos Por eso por eso yo creo desde ese punto de vista viste que es eh, el miedo de, de nosotros que tampoco es irracional sí, porque obviamente. digamos ellos eh, entraron y en su discurso político era el odio claro porque no lo estamos inventando nosotros o sea vos vas a, a internet o buscas información y sale la palabra de ellos o sea ellos mismos lo dijeron así y lo dicen así eh, y no solamente estoy hablando de eh, el actual presidente de sino también de todos sus súbditos no todo el gabinete todo Todos ellos, viste? todos tienen un discurso de odio para con la comunidad LGBT y eso preocupa. ¿Vos viste ese gabinete eh, a macabro? O sea, sí. dio miedo. Ma a la vez macabro, nefasto y hay que tenerle miedo. Un poquito de miedo o respeto, no sé, pero ahí que se va van por las cabezas. Yo creo, que, yo creo que miedo no, porque vamos a estar nosotros igualmente ahí como eh, siempre... Eh, Luchándola, digamos. Sí, ¿sí oh, o no, no, vamos a estar ahí como mirando a ver que hagan las cosas que tengan que hacer realmente y que, que no se metan con, con nosotros y con nuestros derechos, me parece. También dice que, eh, bueno, si vas a hacer marchas eh, para defender tus derechos, dice que no vas a cobrar nada en lo que... Eh, ¿cómo es? Lo que cobras planes, lo que eh, vos haces marcha no cobras nada. Pero hoy he visto que un señor que también que tiene su... Eh, el consejo de política estaba en marcha está haciendo marcha en frente del ministerio de desarrollo y pero no le dijeron nada que eso estaba con macri la de la c2 le eh, sí, estaba cortando las calles él da la vederera así que bueno ni no pasaba el noticiero eso ni yo he visto ese partecito que se quemaba el, el edificio estaba en ellos también sí <ríe> tremendo Así que esas son, y las del Ministerio de Mujeres también, esos que la que nos defiendan a nosotros y las mujeres también, esas, eh, ¿cómo es? Cerraron, no, no vas a poder Hubo tener. Hubo recorte y bueno, como que quisieron unificar sí. todo en algo como más civil, más... Eso es lo que más duele, personas, que bueno. tanto que luchó las mujeres para tener esos lugares, ahora no va a tener nada. Vamos a ver, o sea, todavía no está todo dicho, chicos. O sea, recién asumió y bueno, eh, a mí me parece que... Que nosotros todavía a pesar de todo no Y todas las amenazas que tienen Nosotros también tenemos todavía el poder de ser el pueblo Y el pueblo unido jamás será vencido sí, sí. <risa> Así que me parece que viene por ahí la mano ¿No es cierto? De no bajar tampoco los brazos Sí, yo creo que es Un gran momento para unirnos Y, y formar Aún más potencia entre Las disidencias y Tener en cuenta toda esta interseccionalidad Que nos reúne eh, Respecto a la situación política Que está pasando para formar más fuerzas dentro de los espacios más vulnerables que siempre fuimos nosotras si sí. siempre el último es expresa que así nosotros somos lo último de lo último pero bueno nada hay que darle y también fue noticia no sé si vieron el botellazo a mi sí un, también sí sí, un, un sí sí fanático del peronismo. Imagínate, vos fíjate que un, un botellazo si lo hubiese pegado a mi ley, hoy estaríamos sin presidente. <risa> o sea, todo lo que dice por solo una botellita. o sea Vos imagínate, no qué loco. Imagínate eh, todo un pueblo sí, unido el, si él el, no, el rápido... no, no hace bien las cosas. Igual fue, a ver, eh, dicen, felicitábamos a la policía, o sea... Que lo arrestaron rápidamente, con el rápido accionar. Claro. Mentira, el flaco fue a hablar a Crónica y lo agarraron ahí. Claro, aparte... Es, <risa> lo vieron en Crónica, ah, mira acá está el verdudo, aparte, a agarrarlo. Vos viste que todo como muy armado, viste que al poco día de asumir a la otra persona y ya aparecen cosas que hay que es que la policía... y pito. Sí, sí. A ver. Y sí. Nos, y Ay, nos, además y de... La... Que a, a Cristina, cuando la quisieron asesinar, tipo, todos fingían demencia. De, de, de matar <risa> sí, es verdad. O sea, Tiene una botellita. Esto y, está todo eh, armado. ¿Qué podemos pensar nosotros como argentinos, como habitantes de, de, de, de, de este país? O sea, ¿qué pasa? Esto es una novela, ¿no es cierto? Es una novela. Dice que después sí, de, es de ese intento de, de asesinato de la presidenta, ¡pum! Feriado. Porque... Porque la que estaban a matar a la expresidenta, a ver, que después la vicepresidenta eh, Victoria Villaruel, Ay, esa mujer que hoy en día nuestra vicepresidenta dijo que el, que el Ministerio de Mujer a ella no la representa como mujer porque una mujer en eh, eh, o sea, no es víctima. Esa mujer parece que no tuvo madre, no Salió tiene a decir madre. Salió eso está en todas las redes sociales, no sé, se está se está quemando ya sola para mí. Genefasta, satrita, tu opinión de torta. Tradicional a todo esto. De, me, me perdí porque hablaban de muchas de cosas. de Victoria, que es una diosa, una genia, nuestra vicepresidenta. ¿Vos Entonces, qué, se, qué vicepresidenta? Me destruye que le gusta que le digan vicepresidente. Vino que dice vicepresidente. Como orgullosa <risa> de que ella no se reivindica. Mujer, me destruye, me destruye el alma. Eh... Um, me destruye que hayan agarrado una persona que tiene una botella, <risa> <Me destruyo la risa> un, como, un nivel de bizarreada y culebrón que me parece que, eh, que, que es hermoso porque nos permite reírnos de lo horrible que se nos va a venir encima, sí, sí. Eh, pero bueno, un poco me quedo con lo que decía la loba, que es que bueno, nos tenemos, seguramente sea duro, pero... Ah, abrazarnos y acompañarnos. Y acá vamos a estar para ponernos... Y para pechitos. acompañarnos hay que venir, milagros. O sea, hay que venir, hay que estar, <risa> hay que participar. Otra pasada de factura más. <risa> Estaba Así que he tenido Estuve con miles de cuestiones, estuve Vamos en, a estar en la recibida estuve en viajes, por eso hoy, mira, hoy justo no, el bronciado que tenés es increíble. Llegué de Cancún ¿no? y acá estoy, mira, para cumplir con el último programa porque son un amor todos, o sea, estuvieron conmigo desde el principio, <risa> yo estuve faltando, ya me excusé, les pido mil disculpas. Vino porque si no no cobra. <risa> <La> <risa> no cobra el, el bono navideño. <risa> Tres nalgadas <señor. risa> qué, qué bárbaro, está por Dios, pero bueno, acá estoy bueno, pasa Tenemos factura. una tabla Tenemos una tabla para castigarte por para sí? castigar. Hay tabla, sí. está muy bien Tipo la, la tabla de Domero para que sea un magio ¿Te acordás? Sí. Le pasaba por miles de tablas o ¿Vos se la querés, querés radio el año que viene? Bueno, vas a tener que ser como los magios <risa> Voy a tener más tabla. tiempo sí, El que viene, así que en el que viene vamos a estar Sí, obvio, obvio Nos vamos a, de mal. última a sostener a nosotros mismos sí, Pero sí. acá vamos a estar, sí, obvio No hay tormenta que no Si sí, la radio y, y Jaime quieren ¿Sí? Ah, sí. Bueno, <risa> no sé, no sé, bueno <risa> Hay que sobornar a Jaime Hay que, Sí, habría que, que hablar, ¿no? Uh -huh. Jaime nos quiere Nos quiere acá otro año más, o sea, no nos soporta Sí, sí Sí, nos quiere, nos quiere Sí, sí, nos quiere. sí, sí. bueno, acá vamos hasta nosotros Vamos a una musiquita, ¿no? Porque como le quedan mucha musiquita? de lengua Tomamos un poquito de agua para hidratarnos Sí, hace quiero, un quiero bailar yo, Así yo aprovecho y me pongo la triquini que la tengo acá Para tirarnos un chapuzón en la pileta no. ¿Qué les parece? <risa> una. Dale I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true El resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. Los no, hijos terei, dice que te quiero muchisima. Venganza Afectiva. Ay, me encantó. Eso me encantó, cita sí, sexy. Sí, sí. Escuchá Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Seguinos en nuestras redes. Twitter Radio Nauta FM. Last Christmas. Amos ahí estamos. Ya volvimos. Polio, nos volvimos. Nos ponemos temática Navidad, mejor. No sé sí, cómo, sí, no sí, sé sí, cómo sí, terminamos sí. hablando de política. Bueno. Siempre está, terminamos es, hablando de política. Está, bueno está muy bueno igual, sí, porque est estamos como viendo, como sabiendo y, qué es lo que nos depara o lo que nos tenemos que ir preparando. Bueno, pero, pero también de la política y del movimiento y toda esta cosa social, también va a depender sí. cómo pasemos la Navidad. Y sí. sí. Porque viste que, generalmente, en las de fiestas de Navidad, de, en todas las fiestas de sí, Navidad sí. y qué sé yo, eh, se termina hablando de política. Sí. Todo. Quieras o no. Es que yo tengo un lema, viste, de Política de fútbol no se habla en mi pues mesa. también hay que dejar... De hablar, <risa> ah, no le sí. de hablar tanto de política porque ya sabemos que lo que viene también ya está. Porque te sastura. Llega un momento que te también. Claro, sí, es que, aparte no sé si viste, te chocas con una persona que opina distinto que vos. Viste, es para problemas. Mejor... Sí. mira de política y de fútbol no se habla en Yo por eso no me junto con mi vecina eso porque son... Claro. Opina distinto, piensa distinto. Entonces yo mm, no voy. Claro. Y la pasás mal. Sí, pero no, no. Y no está bueno. Porque es un... Es un porque yo tengo distinto... Momento de amor y paz. De estar brindando con sus seres queridos, de quer pavo de tomar ah. champagne pavo ay, ay pavo 20 años tomamos mucho Miami mi vida ay, bueno que, pensé que estaba en otro país este acá en Argentina bueno comemos pollo comemos matambre casero con, con sidra de, de alguna marca X bueno que nos pueda alcanzar con este comercio, nos con el voucher con el voucher por ahí te un pan dulce una sidra no, no, sé, no, sé ni que, no creo ni que te alcance con un voucher un pan dulce el voucher va a ser para un pan dulce una sidra un budín y ahí listo para el mantecón ¿Vos vas a regalar tu pan un dulce? Y un gel <risa> Tantí fuera de contexto pero también ¿Y de comida pausa. que son de comer en las fiestas? Eh, mucha mucha lengua de escabeche Porque alcohol sabemos que tomás ¿Qué tipo de el... com comidas frías para mí la Navidad? Frías, ¿no? Sí Porque realmente hace mucho, como mucho calor Yo soy fanática del Vittelton Ay, oh, sí Amo Dale Amo Vamos, vamos. Ah, amo, amo. ¿Vos eh, podés creer que hay gente que no le gusta ni el vitel eh, eh, toné y el mantecol? A mí me encanta. Respeto al vitel. Hay gente Vittelton, que no le gusta. Y al mantecol. Es una falta de respeto. O sea, no hay Navidad sin. Hay alguien que está en el <risa> hay alguien que está de más que necesitan retirarse si la puedo hasta por ahí <risa> viste época navideña es raro a raro. mí me gusta bueno pero me gusta la la lengua, todo? me gusta el asado con ensalada rusa que bien como, Nancy, como. pero acá la cuestión en, en así la, la exposición en, en debate así que que puso la, nuestra compañera Loba dijo que ¿cómo que no va a gustar mantecol a una persona? o sea a mí me, me encanta el mantecol a mí también es, es navidad Loba vivo. ¿vos te encanta el mantecol? a mí me encanta me sí. encanta me nos gusta. encanta el mantecol bien. ¿por qué no les gusta el mantecol? yo sola me como unas así que yo me como un entero. Solo me como. Frío me descongelado de la nevera. Igual sí. también sabes que me gusta mucho que muchas a muchas personas le gustan. ¿Viste eh, el turrón blanco ese sí. duro que te rompe sí. los dientes? A acá la loba ya lo ha empezado a tirar. Broncas Chase ah, ¿No te gusta el turrón Bien duro Blanco? Pero ¿O es... no? Oh, no. no. Es... Igual Igual es espíritu navideño Si lo convences Porque es espíritu navideño Y sí Pero claro. tiene, que estar, tiene que estar Duro y te tiene que romper Por lo menos un labio Si no No es navidad <risa> Fue el labio Eran ¿Viste? dos labios <risa> Algo te tiene que sangrar, si mínimo no un diente te tiene que bajar. Para <risa> te quedas sin la mitad del corte a la mitad o te queda el diente entero de fuera, pero sí, obvio. Claro, eso tenemos, es muy navideo bajo de Jaigira, vas al diablo. ¿Vas qué sale qué soles comer, Nancy Amy? no sabe de eso que hacía brujerías, Ay, Nancy ya. sabe todo, pero se calla todo pues. ¿Hay alguna alguna brujería navideña, amiga? ¿Qué se hace? Nancy yo, sí. con, yo conozco Abajo la higuera Baja el diablo Seguro el yo, yo conozco Que por, por conocidas Que decían que Es a las 12 Del 24 O sea, de, o sea Del día de la navidad Está um, Muy apto Como para Empezar a, hacer, a practicar El tema del cura de empacho Es verdad cosas. Sí Sí, sí, sí ¿Vos ¿no te imaginás Que hora? vas a la higuera Y te, te bajas a Milay? Yo, estar, <risa> yo ¿Qué hacemos estar... acá? ¿Qué? No hay plata, te dicen En ese momento voy a ser remamada, no voy a entender nada Y yo pienso que incorporé y tomé el <risa> aprendiz a... No, dicen que de las 24 de la noche también podés estudiar para curar el empacho Claro, eso es de sí. lo que estábamos hablando Sí, sí, sí, sí te habla Ay, ¿qué ¿no tenés para escuchar? Ay, no tenés para escucharlo Ay, Ah, bueno La tengo que repetirle Jódete ah. <risa> Estamos de festejo nosotros por nuestro Te nos termina el ¡Ah! ¡Ay, se nos quedó Nancy! Dale, Le cayó Ju, esa saldrá. explosión. Ay, sí, vamos a de, hacer despedida. ¿Qué de, fue esa explosión? Nancy se te salió el dúo. ¡Adiós! <risa> Última prograda. Salió a <risa> ay, vamos a estar de festejo. Ay, sí. Muy bien, vamos Cidrita. Vamos a hacer un brindis, sí. brindis, brindis, brindis. Eh, Ay, ¿qué sí, sirven ahí? ¿Qué es esa sustancia? Uy... Qué rico. Bueno, Navidad Navidad, así Navidad. que las hay. ¿Qué les gusta tomar? ¿Les gusta la sidra, ananáfiz? Sí. Eh, algunos muchos van por, por el champagne. A mí me gusta muchísimo el cléricó. ¿Cléricó? me, me encanta. Viene, eh, sí, sí, es muy rico el cléricó. bien hecho, viene hecho la ese que es con, ananá. Sí, con ananá. Ay, qué rico de eh, el bien hecho. Tipo, <risa> tipo un americano, ¿no? Que hay, hay una, un competencia, alguien dice que rico con de paja. Qué rico. Ay, qué rico. Qué rico. Ay, rica, qué rico. Qué rico. <risa> <risa> Me gustan las cidras. Qué riquísimo. <risa> bueno, Emi al final no terminó de, de, de definir lo que estaba diciendo. No sé qué es lo que come la Emi en Navidad. ¿Qué te va a cocinar eh, Rodrigo? ¿Qué, te ¿Qué vas a Comer como de todo. ¿Rodrigo era? Eh, Gonzalo. El muchacho Rodrigo? que está con vos, ¿cómo es que se llama? Ramiro, Ramiro <ríe> bueno, es, de, es Darío Darío Bueno, él el, el El, el Daro Sí, ¿qué te cocinar? Progresar de eh. cocinar mala Amiga, eh. vos no vas a cocinar nada, no, me no cociné, vos no, cocinás Cociné ¿Sos, co sos de Somos cocinar? Somos de, de hacer asado, sí Ay, qué rico ¿Sabes hacer asado, amiga? No, no asado, pero bueno, algo hacemos A lo que ¿Sí? te pueda dar el tema de la gestión del nuevo presidente <ríe> Somos las maricas asadoras A lo que Mirá. te puede un voucher ¿Cuál es tu especialidad de mí? contaba el choripán ah, <risa> sos muy choripanera el, venís, el, chori, así chori, como que el choripete olvídate tenés la sangre cae y poniendo por tus venas <risa> <risa> el choripán dice que fuerte me encanta bueno, yo solo no acá mi compañera también dan si sí. son chorip, sí, choripan, choripaneras el choripán ah, si ¿sí? sí. obvio es rica la choripanera a mí me gustan en la parrilla o al horno o sea, yo hiervo Y le, le hiervo para comer aves claro Me gustan más, o sea, hiervo y le saco todas las grasas Y entonces sale ¿Y rico ¿Y vos qué comes Nancy en Navidad? Yo te comiendo lechón, oh, no, faizán Me, me gusta la carne de chancho faisán, Una media res ¿Qué come una estrella como vos? <risa> me gusta la carne de chancho, me encanta ah, Bien, <risa> bien sí, ¿Pero frío o caliente? Porque viste que algunos... Es eh, frío, frío. momento Y después el otro día, obvio que es frío no así <risa> El caliente me gusta claro, caliente tiene, uh, o sea, de las dos maneras creo que está buena, dice. Yo no como el champ porque me cae mal, pero creo que uh, hubo uh, teorías me han contado que sí, que frío es más rico, no sé. Que frío sí no cae tan mal, super Claro. Sí, sí, sí, así es. Este, bueno, ah, a ver sí. eh, y, y, amiga, pero vos cocinás ¿Vos hace, ¿Algo haces? Para, Has... porque o, hace, ¿O hace todo Julio? Julio cocina Julio hace todo sí, posible, Amiga Yo no lindo ser una Yo limpio y hago ensaladita Una vacuna <risa> Le mando julio, julio ¿Eh? ¿Qué cocina Julio? Julio cocina, bueno, muchas cosas cocina ¿Cuchas cocina re bien? Es, es, es chef, sí, sí. es chef Sí, sí Nancy sí. es una bad bitch O sea, no <risa> No cocina no nada cocina Es una celebrity Mi amor, te lo pido Bueno, no Marísima. Y sí, vamos a brindar por el Día de los... Sí, de los enamor... Día de los Putos. Ay, ¿El los putos. ¿Qué? ¿Por qué? Por el Día de los Putos, no sé. Día los... ya, ya no, ya lo lo la sab... Navidad, la, la Navidad. No, es la Navidad. Navidad, Navidad. Por todo. Brindamos por todo, por todo y por nada. Brindamos por ser putas, por nuestro último programa de radio, por venganza, por que este año sea mejor que el otro que y cada vez mejor. mejor. Y por otro año Salud. más. Y por otro año más. Sí, obvio, Salud. obvio. Salud, estamos brindando, gente. Bríndense y... Bueno, acá da el primer bajando. sorbito. Así sí, con la chabara, que quedamos todas como así como chupemos, que Chupemos, chupemos chiquis, a ver cómo, cómo se oye ah. rico. Así burbujeante oh. Ay, riquísimo. Qué placer. Gracias, gracias. Bien frío. Qué divino, placer. divino, divino. Sí, fría como por lo menos para, para, para matar un poco a este está calor, ¿no? Bien fría. Gracias, Chana, porque Chana se fue a comprar. El, sí, chico, de, el chico del delivery. Y gracias por el servirlo. Yo dije, dame la sidra más agria que tengas para Pilagros. <risa> <risa> ¿Por poner. qué me dan con un caño? Ya me pasaron factura todo el tiempo. Ya me van a ver después de licenciada en el trabajo social o lo que fuera. Ahí, está, Ahí ¿viste, está, la que faltaba la ¿Vos, radio. Vos nos vas a probar que nos den los planes después. Sí. Este Vamos es lo suficientemente pobre como para a recibir un plan plan <risa> vamos a tener que estudiarlos un poco a verlo un poco de lo que están haciendo de, de, de, de todo a su ver historial. si habría o no a ver si a o no para ganarse el, el plancito sino las la tortas afuera va a decir afuera vamos solo a ver para y me queda me queda una duda hablando todo de navidad y, y las comidas y todo estás a ver chanita corazón usted sabe usted cocina ¿Qué hace para, para navidad ¿Qué, en qué aporta qué ¿Qué aportan las tortas para las fiestas? ¿A dónde pasan las fiestas, pasa la fiesta, chavos? La lengua del escabeche la aportan ¡Ay, qué rico! Ah, nah. eh, no, yo sé hacer muchas cosas. No sé, me ponés a hacer un asado, te hago. Me ponés sí. a levantar un aparel 24, te lo hago. Me ponés <risa> a hacer una marcha, te la hago. Y me ponés a hacer una asalada rusa y también te la hago. Así que... Me encanta. ¡Qué ¿Cómo se puede hacer tan torta? <risa> Solo yo puedo, milagros. El, Tendrías que probar. El poder. No, no. Es completísima, bolida, la completísima la chana. Es Siempre completo complet. me, encanta, <risa> me encanta Me encanta Me, me encanta. encanta Porque es súper resuelta La chabona sí, sí, sí. sabe Bien lo que hace Y te hago masajes Miri Encima Después de Y termino con final feliz Y ahora ella una Obvio, hace, eh, hace botones, hace escalera de fierro. Es sí. profesional. Sí, está ahí con el, con el tema ha, de los hierros. Me encanta uno. Sí, es una electricista, una, sí. te hace todo. El power lesbico, herrera, me encanta. Mira, herrera, mirá, herrera. Herrera, <risa> herrera. Herrera, herrera. herrera, herrera. Herrera, herrera está bueno, Herrera. Sí, claro, sí, sí. ella, ella suelda y te hace cosas. Te sueldo todo. ¿no? Sí. Aparte, mirá, imagínate, ¿no? Es tí eh, eh, la típica, no sé, eh, imagen, me, me imagino que... Eh, la, una cualquier torta la ve veis es ay, ¿no? El morbo. Es una de la torta Herrera. una torta <risa> La gente me dice que cuando subo cosas de la Herrería tipo onda Cosas como ¿Te puedo contratar? Si Es una de las tortas que, que conserva Lo tradicional Es muy admirable Pero ya no va Sí, sí Hay que Hay, que, hay, hay que un acelerarlo. legado vivo En mí Ay, ahí, está. ahí está Está Sandra Meanovich En ella Claro sí, sí, sí. No, no Pará, pará Porque está Sandra es clocetera Yo no soy closetera Por sabe, favor no me pongas Meanovich Salí Por favor Es el pichón de <risa> De Sandra Meanovich el, el pichón de Sandra y Celeste Ahí está claro. Ahí está, ahí está. <risa> Me encantamos. Che, hablemos de otra cosa. No sé, también más fin año, Bueno, ¿Qué? hablemos, a ver ¿Nunca qué dijo Nancy que le pidió a, a Santa Claus. ¿Te sí. acuerdas? ¿Qué dijiste? Si sí, ella quiere un, un consolador. Ah, pero no, eso no. Algo al, algo algo más acá centrado tuyo, estar más tiempo con Julio, que te traiga un, una Bendy, más animales, algo así. Más perrito. Claro, los perros no, ¿no? Perro no sufren. <risa> No, este año que sea, bueno, voy a pasar a mi casa y me voy a emborrachar mucho, mucho, mucho borracha y me voy a empezar a llorar. Y vas a bien, llorar mucho, <risa> <te> mucho, mucho, mucho, <risa> está bien. Te voy mereces, a tomar mucha cerveza, ¿eh? Te mereces estar bien, Nancy, sos re gente. Y bueno, y mi deseo sería para los eh, cuando cumbre la, eh, el, la 12. Ahora no puedo decir mi deseo. Claro, claro, no, Para no, el fin no, de obvio. año también, tiene que ser el momento. Y un balance acá con nosotros, Nancy, con la radio, con venganza. Y la venganza siempre fue muy... Eh, Como una familia más que siempre está al lado, siempre estamos está con nosotros nuestros compañeros que siempre unieron el la venganza afectiva. Y no me quejo de nada. <risa> no me cajo nada Bueno, ay Está chicos, bien y Son, de, son de, de hacer estas cosas Que dicen, viste Que en año nuevo Tenés que estar de blanco Yo sí En ¿sí? navidad ¿Qué es? La bombachita rosa Sí, ¿sí? navidad Bombachita navidad, rosa Y vestidito rojo Año nuevo vestido blanco Porque recibís pura Otro año nuevo No, el año nuevo Tiene que ser eh, blanco blanco, todo, blanco, blanco, sí Todo blanco ¿sí? Yo todo blanco Yo toda blanca, He así, hecho, ¿no? igual lo uso Porque pura. no No voy no. Sí. No, pero, sí, sí, no, año nuevo, el de, de blanco, Navidad el rojo, el Papá Noel y nada y la bomachitarro rosa. Mirá, me encanta. Bueno, no sé si soy... ustedes usan tanguita rosa o no, qué usan. Yo, ¿Qué? yo no uso bomacha Y Si tu vecino te dicen algo, chup fakio para atrás. Bueno, <risa> es, es, claro. es como una es como una solución, Visto. ¿viste? Olvídate. Sin palabras. Ya ¿no? tené el vestido ¿sí? para la fiesta. <risa> y el, el gesto y todo. Está Dicen es que, que algo le... nuevo tenés que ponerte. Algo nuevo, no so no solamente. Claro, el... nuevo, sí. algo nuevo que sea blanco y que bueno, nada, también tiene mucho que ver con algo nuevo. Algo nuevo porque es un inicio ¿Y los de un año que esperan que le regalen. Ah. ¿En Navidad? Abajo el arulito. En Navidad, yo espero no sé, una cartera de las que uso yo oh, no, no sé, una Dolce Gabbana original. <risa> sí, ¿Algo? un voucher con dinero voucher. para, para Para comprar más carteras o alguna cosa de ¿Podés esas. ¿Podés decir no que sabes? conseguiremos el, para el regalito de Nancy? ¿Tendrán talles? <risa> <risa> <risa> XXL, habría que mandarlo dentro? a hacer. Que la, otra la, la otra vuelta pasamos por un sex shop con Nancy y dijo, ay, yo quiero ese. No, querida, ese es el matafuego, dijo. <risa> <risa> Va a ser más grande que el arbolito. <risa> por ahí habría que hablar con la gente de Bootman, a ver si le, si le confeccionan uno a su medida, no sé. <risa> habría que contactar. Ah, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí, sí. Hay ya, ya estamos nuevos. haciendo poniendo el, el alia y todo para que los transfieran porque no, no llegamos. La felicidad le de la compañera. Vamos a ayudar a Papá Noel a cumplirte el deseo. A mía. Nancy a, a tener su, su regalo de Papá Noel. O directamente le traemos el Papá Noel con regalo y todo. El regalo de Papá Noel, ¿lo van a buscar después de la marcha del orgullo? O sea, tienen una fija, así que van a decir, <ríe> voy a ir a trabajar esto para el 24. Ni Ay, la Marcha del Orgullo boludo. La Marcha del Orgullo El 24 el de noviembre bueno de, diciembre, de, diciembre. de diciembre Perdón, noviembre <risa> <risa> Ella quería un mes más <risa> por las dudas. No le he cansado Basta. Es que yo creo que No vas a estar presente para ningún evento Navideño Porque creo que es momento para la marcha va, va a empezar temprano y ya después te vas a poner en pedo que vas a ir recontar en pedo a el, tu casa ya no te acuerdas si es oh, navidad ah, año nuevo momento, hola we y de repente te tiras arriba la de buena, la mesa la abuela pues, la vez el 25 con, no totalmente descontrolado venís de una euforia <risa> la abuela venía <risa> o, o por ahí justo te encontrás con una parienta que no la soportás y le decís de todo ahí en la cara porque yo que bueno sos... eso está bien igual eso, eso, pasa, eso bien. pasa a los 24 está bueno es la muy típico 24. la sinceridad ante todo. eso sí pasa a 24 es pelea. que hay el momento do, do, sí, donde claro. vos puedes expresarte. Ahí es do, donde hay democracia. <risa> ahí donde hay democracia porque podés expresarte como querés. Ahora yo creo que la democracia va a estar así como ahí como en declive, pero y bueno. yo creo que hay que alargar todo el 24, viste el 24 sí. como va, todos los venenos van ahí después del 31 llegas como sí. amor ah, sí. y pas, Ay, ya paz, ya está, a primer... ya está, está. todo ya, ya principio de año ya, ya pasó mi ley, olvidado, ya pasó olvidado, todo, olvidado, amigo, <ríe> todo. Ah, sí. igual es buenísimo esta postura que ves de como del 24 día de democracia y justo de unirlo con el día de la marcha, yo creo que es totalmente un día para reivindicarle esa democracia que se está buscando en todo momento, con la militancia y con el activismo, y el 24 va a ser un día de calle donde nos demos cuenta de, de verdad quién aguanta un poco el con el tema del activismo. Sí, aparte no solamente eso, teniendo en cuenta que obviamente que las fiestas es, es un momento como más difícil y que mucha gente no va a estar, se van todos, ¿viste? pues bueno, la mayoría de la gente no es de acá. Claro, y... sí, es verdad. Y nada, algo muy importante que vamos a estar festejando también el cumpleaños del niño Jesus. Ah, sí. <risa> nada que, nada que ver, se fue la mierda, pero nada. <risa> ¿Por qué de, de, de la iglesia? No entiendo. Y porque vamos a estar ahí, mi amiga. ¿Dónde vamos a ir a marchar? ¿O ¿Le vamos a pasar por enfrente al niño Jesus? Claro, como una provocación, ¿no? Como siempre. Que provocar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos casi latinos. Casi latinos. Yo creo que en esa marcha me voy a sentir bastante grinch, porque Estamos, o sea, en una fiesta de 24 <risa> marchando Grinch. Mili, ¿te vas Somos a invertir de Grinch? ¿Vas a, ¿Vas a dejar el pavo robar, en el horno y vas a, te vas, vas a la robar? marcha? Claro, le vas a robar los, los juguetes a los nenes vos Las barbines O ya, a las ro barbie. ya robaste todo tu barrio No, ella le robó Atrae todos niña. los juguetes a sus amigas no, no, no quedó el nene con juguetes Nancy, juguete. por eso Nancy tiene que estar pidiendo ahora Yo soy de la verdad Mamá Noel, ya vengo con sorpresa Tengo un regalo Qué lindo. Es muy así, ¿no? A Rodolfo Hola Nancy, vos también serás como como La Mamá Noel, venís con regalo Mamá Noel Mamá Manuel, me encanta. Obvio, yo vengo con una sorpresa hermosa. Aquí en ese el arbolito. <risa> Todos los años, ah, Manuel. Eso sí. Ojalá que sea que, que haya mucha gente en la marcha, yo no voy a poder venir, pero bueno, que que haya muchas compañeras que se junte, que los vengan y bueno. Sí, vamos le a desear que, que que haya muchas cosas lindas, que lo, que lo pase bien, porque va a ser un marcha. Es raro para un fin... Eh, claro, un inicio eh, de una Navidad. Es una Navidad, ese sí. sí. para muchas es como muy... Pero bien. creo que está bien también. Tampoco no... Está bueno lo que como piensa y... Hay que respetarlo también, las decisiones de las compañeras de lo que hace esto. Entonces, creo que está bien para mí. Y ojalá que se junte la gente... Porque yo no voy a poder venir Hay pues, marcha y fiesta Hay marcha, obvio ¡Qué sí. Hasta la mañana Hasta la mañana, eso Hasta sí Hasta el otro día, el mediodía por lo menos Capaz que ¡Obvio! Capaz que me, wow. co <risa> Capaz que una... me copo, termino a <risa> las la 12 y me vengo Y una quema de una travesti <risa> ah. Tipo Año Nuevo para Navidad <risa> que, la a, que la quemen a una No, eh... Su... Ofrenda para el niño Jesus Claro, yo te hicieron igual que Nancy por ahí, viste Por ahí las fechas como muy... Está bien, soy una traba que, que por ahí eh, ama la, la... Así, reencontrarse con su familia Emilia en esa fecha en especial para mí es muy importante la Navidad el año nuevo no tanto porque es un inicio de una, si la paso laburando estaría genial que arranque el, el año trabajando o haciendo radio o lo que fuese pero para mí la Navidad listo ¿no? el primero se hace programa de radio mil y ¿no? por todo lo que no eso sucedió no es por nada ¿viste? pero a mí no la Navidad faño. estar ¿viste? con mi madre por ahí en sentimientos encontrados viste de decir bueno la tengo todavía y tengo que estar claro. ahí, que, te, que te caratulen de, de ay bueno cristiana o que respetas la Navidad no no Tengo que estar porque mi vieja la tengo todavía Y está genial que la pueda aprovechar todavía Y que cene con ella Pero sí, me da como paja, viste El tema de la fecha para la marcha Porque me encanta estar, yo siempre yo, a estoy A mí también me gusta ¿eh? pongo mi cuerpo en bolas, ahí me ven Y las fotos y todo, así que bueno Voy a tratar de estar, obviamente y, quiero, estar? Quiero, ah, estar, quiero estar Hace sí. dos, eh, dos años que yo ah, participé en esa marcha uh -huh. Acá en La Plata y bueno Aparte, ¿Las prohibidas yo... bailan o no? y parece, parece que van a estar en las casas todas esperando al niño Jesús Claro, lo, no sé. como que no estilda eso, pero no, a la vez no, no, yo creo que está como mamá, quiero Hay que compartir verlo. una cena yo con ella, Recibir ondas? la Navidad, de feliz Navidad, listo, yo tengo que ir a dormir por el sin de, de trabajo, ya estuviste. Ah. Pero bueno. Pero para mí no. podés venir a la marcha y después te vas. Sí, que, bueno, va a estar es, difícil el tema del transporte. Estoy también, viendo eso, ¿no? ese tema de si manejarme en bici porque yo, viste si que yo soy una deportista, me en bici, así si mantengo <ríe> mi cuerpo sí, y sí. bueno, nada, no, así que está viendo ese tema, pero si sí me encanta, se me canta y bueno, andaré en tanga en la bici. Casi no, venís en ¿Ah, liga como el año pasado, andás en liga en la bici. En tanga, <risa> sí, ¿no? Con la bandera colgando acá en el cuello y en tanga. Y todo en, en arneses. No llegaba. No llegaba. <risa> no llega. no, no, llegaba. no llegaba. Pero bueno, vos, yo voy a estar, sí, obviamente. Hay que estar, hay que estar. Esto es no lo ganas, para sí, estar. obvio, ¿por qué no? Es un día, ¿no? Una noche que nosotros vamos a sentir como como queremos. Y aparte la lucha no fue en vano y lo que va, va a venir después también, ¿no? Y sobre todo lo que estar... significa esta marcha en este momento. Significa un montón porque es, es vos... nuestra, porque la hicimos desde abajo porque siempre estuvimos las mariconas y Venganza ahí... formando parte de, de, de todo lo que es el grupo eh, que idealizó o sea, que, que craneó y, de y participó de la sí, Está muy bien. Me hace cuento que venís vos a las marchas nuestras Monstris. Y hace tres, tres años. ¿Tres nada más? Primero que son como 14 años, 15, ¿no? ¿Más? ¿16 años? 16. 16, 16 años. años. Pero yo? yo estuve viviendo en España. En ¡Ah! España. ¡Ay! ¡Qué <risa> diosa! Otra, o, otra más de... Hoy ya no europea. puedo volver. Otra con... tenés... Ahora ya he buscado tía, también. Claro, no no, no, <risa> que venga? Vos te fuiste porque te estabas buscando la Interpol o la, la, alguna cosa de allá. Sí. Claro, sí. y sí. Que el la otra prohibida. Del, car del cartel. <risa> Fue la primera prohibida. <risa> Literal, el real. Ella vino como mujer y terminó siendo Amy después. <risa> claro, tuve que cambiar de identidad. <risa> mm, algo te Ahí está. Algo te te <risa> Pero intuida. se le nota lo loca de lejos. Stone. <risa> Ahí está, <risa> me encanta. Me encanta, me encanta, me ah, encanta. Chiquis, ¿algún deseo para el año que viene? Nada. No, que se vaya a mi ley. ¿Sí? Para, ah, mí, para mí, sí. Que, no dure, que, <risa> que se vaya a y que, que, no que, que, ni que ni venga otra persona que maneje, que sea que no diga, no hay plata. Que <risa> diga que hay plata <risa> que y hay que, plata. que nos saque de los eh, progresos. Que sea quien sea, vamos a seguir. Sí, que sea quien sea, vamos a resistir, porque esto no, no lo logramos solas sí. tampoco. O sea, estuvimos muchas, se hizo un montón para que esto sea y para que no termine así, o sea no, vamos a seguir resistiendo y que, que las luchas no sean en vano no, Me parece es que, que eso no, no van a ser en vano porque tienen que pasar por todas y eso ojalá que no pase nada malo porque como dicen eh, genera ellos también generan miedos en, en las redes y en las tele también, eh, ellos mismos los presidente mismo porque la remera puso en sus redes que no había Eh, no, la remera que hizo no hay plata, dice, sí. para el verano. El mismo subió en sus redes. Es horrible, un, un presidente que te diga así. te das cuenta que la política es un, un bajón aquello que e Igual te digo una cosa, amiga. Que sorprenden. Eh, primero que vamos, le vamos a estar atrás, ¿no? Mirando que eh, que mí, cumpla y que haga lo que tenga que haber. Y gente, después para un mensaje a Milei, no te tenemos miedo, ¿sabes por qué? Porque nosotros te vamos a estar poniendo trabas. <risa> Literal te la la. Y te revolvíamos con una traba Uno eh, que, eh, También como hablan ellos Que viene con eh, esta, esta la eh, montonera la borracha Que es muy mala Muy terrible ¿A qué te referís? Aburrí ¿De la, la patito Aburrí ¿Pero ¿Te nació así decirlo? Sí, mira, sí. <risa> Porque eh, ojalá sí, que no, no, eh, no le lastime a la gente cuando hay marcha Ojalá que no hayas muertos. En eso yo no quiero que llegue. A mí me da miedo eso. Me, eh, cuando veo la, la tele en noticieros, no estoy consumiendo mucho, pero eh, nos miro mucho en mis redes mismo Pero eh, desde que empezó eso, a mí me da miedo. Que, sí. Eso ellos mismos dicen en la tele dicen. Sí, sí. Macri la otra vez también es eh, El viejo maldito que dejó pobre la Argentina <risa> eh, <risa> bueno, Nancy, Trata de no mirar de, televisión argentina Dijo que, que nosotros somos el Surco, no sé, algo así No sé ¿qué Urco, algo así que somos Ah, orcos, orco, orcos Y que tenía que ser Nosotros tenemos que salir a pelear Y la que le sigue a mi ley Tiene que salir a, a defender a su a su presidente. ¿Qué que es un orco? Hacemos, los, eh, ¿Vamos a salir a pelear? ¿Es un personaje del Señor de los Anillos? Sí, sí. sí. Pero orco. Un no trató eso. de... Eso. Así, sí, sí, así, así califican a, a, a un argentino no como, como, como así, él. Sí. Al pueblo. Es un horror. Así. así. Pasa que la, la casta sabe que el pueblo enojado no lo para nadie. Sí, sí. Entonces tienen que salir a pedirle a la otra parte del pueblo que los votó que hagan a apretarnos para que claro. nos peleemos entre pares. Sí. Y de todos modos me parece que... Es, que es re mm, entendible el tema del miedo porque además es esto los foguean todo el tiempo, pero también está bueno como pensar que colectivamente igual hay que seguir saliendo a la calle y que en todo caso lo que tenemos que hacer es pensar mejor cómo nos cuidamos cuando eso sucede, digamos, ¿no? Y también pensar también que no hay que regalarse no. y no hay que salir Eh, como loca mala digamos, hacer cosas aisladamente sino que de alguna manera hay que construir como que las salidas sean colectivas y más cuidadas y de alguna manera eso nos va a dar un pisito mínimo como para tratar de que nosotras como pueblo, nosotros no pongamos los muertos como ha sucedido a lo largo de la historia y sobre todo también para lograr eh, detener cualquier tipo de avanzada que tenga que ver con los pocos derechos que le quedan a, a este país Y también, ¿por qué no?, para para avanzar, digamos, en la construcción de una democracia mejor de la que tenemos, que no sea solamente la cuestión del voto, sino que sea como construir realmente una mejor democracia para todas y para todos Entonces, me parece que nos tenemos que ir con esa idea y un poco la marcha del 24, aunque es medio loco hacer el 24 en este contexto, es bueno. me parece que está buena en ese sentido, que es encontrarnos y festejarnos, y bueno, después vamos viendo, digamos, ¿no? pero a esa distancia vamos a llegar un poco más cuidadas y cuidades pero que no nos detenga digamos y que no nos roben la calle, que es el único lugar que tenemos básicamente para torcerle el brazo al poder digamos, ¿no? Totalmente ¿sí? <risa> Realmente que sí que es la verdad, ahí, ahí es donde nosotros podemos exigir, pedir y nos escuchan, si no, ¿cómo hacemos? Falta todavía Sí. sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, ir, Ay, no, sí. bueno, ella no, quiere mundo. más sidra para mí. Ay, no. ¿Querés, querés, querés otra copa no. de sidra? Para vos, Loba, ¿ya dijiste tus deseos? Eh, no, no dije nada yo. Decido, A ver, bueno, nada, eh, mi deseo. Nada, realmente deseo que al país le vaya bien. Eh, me parece que, que es lo principal para mí eh, para lo que viene. Y bueno, nada, después... Nada, conciliarnos nosotros más como grupo algo como más cercano eh, que se sube más gente que haya más votos, que sea más plural todo esto eh, y bueno, nada, eso eso Eh, me dijo sus deseos ¿Dijiste? Salud, tu Bueno, yo tengo, yo tengo un deseo muy especial Por lo que me pasó Yo eh, deseo que sigan las eh, O sea, que puedan ayudar a las personas en la salud mental En, en las personas aquellas que no se sienten No saben dónde están Que se sienten desor desorientadas eh, Me pongo un poco nervioso por lo que me pasó eh, Creo que lo sufrí mucho este año eh, Que busquen ayuda Porque está, la ayuda está y Y nada Espero que que cada persona que se siente mal, como le pasó a mi hermano, que busque la ayuda y que pueda salir adelante. Ese es mi deseo para todas las personas. Eh, trans y gay, que no bus no encuentran su, su salida. Que no no es el alcohol ni las drogas. O sea, que busquen una salida, que busquen ayuda. Y en estas fiestas, eh, deseo eso. Gracias. Genial. Gracias. genial, genial, genial un super deseo. Y un besito al cielo, porque eh, la Nacho siempre está con nosotros acá presente. Sí, yo creo que... Que lo que dice mí es algo muy importante de recalcar por el hecho de toda esta exposición que genera el ámbito de violencia político, social que se está viviendo en este momento, se empiezan a dejar de lado los sentimientos y es donde más nos tenemos que encontrar para unirnos y está tranquilos y encontrar esa unión desde esa parte para poder salir adelante porque Estamos todos en la lucha, todos los días de, de las mismas problemáticas, seamos gays o no, héteros, eh, cis, paquis, todas las los diferentes tipos de pensamientos nos unen en este tipo de sumisión social que nos mete el capitalismo y el gran problema que no tenemos... Como para comprender es El poder de unión que tenemos Que sí se puede comprender en este círculo Que tenemos acá, entre nosotros Pero no todos los días la gente se pone a pensar De quién tienen al lado Y empezar a juntar las manos para Ir para adelante juntos Que es lo que estamos haciendo acá con esta radio Venganza afectiva Perfecto, sí. Bueno, la, la unión, la unión es la el poder, es poder. Sí, sí, eso es una gran verdad. Y ese es un bueno, chiquis, mejor de deseo, ¿no? Mi, mi deseo... Ese es el deseo. Es mi, de mi deseo para mí, que sea Argentina, que sea para el otro año, que sea lo mejor y que se bañe a Milaís. <risa> Ay, Nancy, no, si tuviste como cuatro y deseos, que... qué pesada. Ah, Tantos <risa> deseos a mí. Tantos bueno, deseos, ¿no? Que sea sí. mejor para mí o para todas las compañeras de Venganza y, bueno, y bueno para toda la gente de Venganza. Que sigamos y creciendo y que, el próximo, bien, bien, ¿no? y que el próximo presidente Que sea una traba Claro Nancy, Nancy presidenta Nancy ¿Por qué no? Nancy presidenta Que el país. Último programa Último día <risas> Ya está Ya estamos eh, Gracias Gracias a todos Gracias a Radio Nauta Gracias a olga Gracias a A todos los que eh, Nos eligen para estar acá sí. Gracias a mis compas A Emi A Nancy A, a, a, a, a, a, a Saki A Mili Cumplimos Uy, A todos, a todos. No. Cumplimos como, como el primer día El último programa Jaime A Jaime Palmer. a todos. Y bueno, todos. yo quiero mandar saludos a todos y la que nos siguen las radios en las redes, quiero decir, en Instagram, en en en Facebook. en Facebook que nos escuchan y no nos siguen un besote enorme y que pasen súper sí, la, sí. bien las fiestas en la Navidad y el Año en, Nuevo con la familia donde sea en grinde, en el Lonely Fans y, en todos lados todos en lados. todos lados yo te vi Nancy y De bueno y que, no, que, que, que me Sof, escucha a mí que hay mucho que me escucha y me saludan cuando me encuentran y bueno le mando un besote a todos <risa> gracias bueno, a todos y felicidades último sí, programa sí. agradecemos a Lorga bueno ya lo dijimos las redes sociales que nos sigan siguiendo hasta el, todo el verano que va a pasar y mi por donde ochan oh, a una palabrita antes que nos vayamos yo ay ah, les amo me encanta compartir este espacio con ustedes eh, aprendo de las veces que se ponen a hablar en modo espontáneo sé que nos cuesta un poquito como ordenar el programa ese pero me, sí. me hace bien que tengamos este espacio porque ya lo dije me parece que es como unare estrategia y un lugar frente a una hegemonía comunicacional que nos niega, nos invisibiliza y que tengamos este espacio para poder decir lo que tengamos ganas y como tengamos ganas me parece que es hermoso y me parece que es hermoso que además compartamos por fuera de la radio otros momentos que también refuerzan lo colectivo y que también son políticos, así que bueno eso, les amo y espero que el año que viene tengamos ganas todos de continuar eh, sí, este obvio. paso. Sí. Obvio, obvio, obvio Gracias. Creo que mi agenda todavía está vacía no, no llené ningún espacio, así que Sí, ya te veo el año que viene diciendo ¡Ay chiquis, ya tengo todo ocupado! <risa> no, mentira, bueno le agradecemos un montón, último programa les, les voy a extrañar un montón que así, bueno, y, y mi, también mi deseo es que en cada en cada familia de Argentina que no le falte nada en la mesa, que es lo más importante, ¿no? Sí, más allá sí, de sí. toda esta política. Eh, que la pasen bien. Emi, volviendo a lo que vos dijiste así, cortito, nada, que es que a nosotras las trabas por ahí la gente no nos entiende, no nos quieren ayudar, no no saben cómo ayudarnos porque nosotros pero tenemos algo que por ahí viste, no nos saben. Vos ¿Dónde? fíjate que en cada familia argentina hay una maricá o sí. sea, que así, que la pasen bien Estamos. que nunca les falte nada en la mesa ese es el deseo más grande para todos Eso para todo y bueno, y, y gracias a Venganza efectiva y la lucha sigue y vamos a estar todos vamos acá caray. siempre juntos, espero que el otro año sea un un año con, con más éxito sí, como vale. Por Un, un 20, besote 24. para 2024 20-24 no. Mejor Me volvimos, que mejor. el anterior Dale, Besos beso. a todos Nos Dale. vemos, chau chis Hasta claro. el año claro. que viene claro, claro Besos claro. oh.